Una vez que una persona ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad. Una claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, una persona conoce sus deseos, sabe cómo satisfacer esos deseos, puede prever los nuevos pasos del aprendizaje, y una claridad nítida lo rodea todo. La persona siente que nada está oculto. Y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad. Esa claridad de mente, tan difícil de obtener, dispersa el miedo, pero también ciega. Fuerza a la persona a no dudar nunca de sí. Le da la seguridad de que pueda hacer cuanto se le antoje, porque todo lo que ve, lo ve con claridad. Y tiene valor porque tiene claridad, y no se detiene en nada porque tiene claridad. Pero todo eso es un error, es como si viera algo claro pero incompleto. Si la persona se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe para aprender. Se apurará cuando debía ser paciente o será paciente cuando debería apurarse y tonteará con el aprendizaje hasta que termine incapaz de aprender nada más. Pero, ¿qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe hacer lo que hizo con el miedo, debe desafiar su claridad y usarla solo para ver y esperar con paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos, debe pensar sobre todo que su claridad es casi un error, y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos, y así habrá vencido a su segundo enemigo, y llegará a una posición donde nada ya puede dañarle, esto no será un error ni tampoco una ilusión, no será solamente un punto delante de sus ojos, ese será el verdadero poder.